Ando en busca de dinero, Ando en busca de dinero Quiero mi ropa de marca, dormir en hoteles caros si y viajes al extranjero, si viajes al extranjero Vivir como siempre quise pero sin salir del guero Ando en busca de dinero, Ando en busca de dinero Quiero mi ropa de marca, dormir en hoteles caros si y viajes al extranjero, si viaje al extranjero Vivir como Siempre quise pero sin salir del guero Ando en busca de la plata sin tener que bardear Quiero los lujos que se puedan en el mismo lugar Voy a morirme en el barrio, eso no va a cambiar Por más que llegue a donde llegue no me pienso mudar La gente es la que da el respaldo pa' llegar a donde quiero Y si te soy sincero, esto es lo que prefiero Vivir donde crecí con amigos y compañeros Pero hacer que lo que canto suene por el mundo entero Los ojos puestos en mí porque saben que llegué Soy la letra que suena auténtica desde que empecé Leal como siempre lo digo, yo nunca me viré, pero trato como me tratan, todo tiene un porqué. Ya mismo llegó mi tiempo, me lo dijo el reloj. Ahora apoya lo que hago, el que antes no apoyó. La guacha que me ignoraba antes de ayer me llamó y me dice que creen. Todo el que antes no creyó, pero yo no estoy en esa, ya no pienso frenar. Vine a quedarme con la escena y a ganarme el lugar. Estoy pensando en los billetes y cómo facturar. No hay tiempo para jueguitos, mucho menos para pensar. Porque ando en busca de dinero. Quiero mi ropa de marca, dormir en hoteles caros y viajes al extranjero. Vivir como siempre quise, pero sin salir del guero. Ando en busca de dinero mi ropa de marca, dormir en hoteles caros. Si viajes al extranjero, al extranjero. Vivir como siempre quise, pero sin salir del guero. Ey, yo voy a hacerme rico viviendo en el barrio, guacho. Ya lo saben. Siento barra y cosa nuestra la familia.